.org.ar 11 y 9 continuamos con el Redando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo estábamos haciendo una pequeña pausa lo vemos a Seba detrás de la vidrera disfrutando de su rico buñuelo, creo que está apurado en este momento lo come más rápido se le quitó todo. el desayuno a Panch así es, se acaba de, de comer todo los... Pasamos nuestros contactos, Lore, para... Así es, lo vamos a pasar, si nos querés escuchar, a través de www.rnma.org.ar o sino también lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, ahí te podés comunicar con nosotros, nos da un hermoso me gusta y podés seguir todas nuestras publicaciones y también hacernos llegar alguna información a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, vamos a hacer... Eh, vamos a, a comunicarnos con Jorge Angulo... Este, de del consejo de pueblos originarios yaanca más eh, porque se está realizando una jornada a nivel nacional eh, para exigir que se trate hoy en el senado la extensión de la 2660 No es cierto la ley esta que entre otras cosas eh, eh, suspende eh, los desalojos de aquellas tierras ancestrales de los pueblos originarios Este, se está realizando la actividad en distintos puntos del país eh, en este caso Jorge se encuentra en Jujuy donde también se está realizando realizando la actividad recordemos que esta ley para Jujuy tiene una importancia trascendental jujuy es una provincia principalmente india ¿no? jujuy es eh, eh, eh, eh, la, el porcentaje de pueblos originarios en la provincia no solamente es muy alto sino que además permea todas las capas de la sociedad con los elementos culturales ¿no? entonces me parece desde ese punto de vista que Jujuy es la provincia más india del país Jujuy ¿no? es la provincia este eh, eh, más embebida en lo que es la cultura andina y, y bueno, y por eso la extensión de la ley 2660 tiene una importancia cabal para, para la provincia eh, recordemos también que en la provincia se han dado amenazas a, eh, dirigentes de pueblos originarios amenazas de muerte todo en el marco de estas luchas no así que bueno estamos en contacto con Jorge Angulo de Yankasmaski eh, para que nos comente cómo se está realizando esta jornada nacional por la extensión de la 2660 eh, Jorge, nos estás escuchando Hola, ¿qué tal? ¿qué va? ¿cómo te va? Bien, bien, bien bueno, ¿nos podrías comentar cómo se está desarrollando la jornada? Bien, hermano está estamos hoy en jornada nacional este con continuando no con la con esta lucha que encaramos bastante tiempo ya eh, hasta conseguir la prórroga de la, de la ley 2660 no este hoy justamente o sea es la sesión en la cámara de Diputados de la nación este es para hacer el tratamiento de la bueno, de esta ley y bueno ojalá la energía, todo la luz, todo acompañen, se pueda conseguir el, la aprobación del otro 50% de no de que se hace falta, digamos, para que esto ya este entre en vigencia y este estemos todos tranquilos. Este, bueno, no, o sea, hoy la actividad este acá en San Salvador está programada para autoconvocarse Eh, bueno hemos hecho parte de prensa y algunas discusiones para que los hermanos se presenten en la legislatura vamos a hacer una permanencia en la puerta de la legislatura para acompañar este no a la jornada nacional de los hermanos que están en Buenos Aires están acampando frente al congreso ya es un acampe que ya lleva varios meses ahí digamos no de de los hermanos no se van rotando bueno hay muchas comunidades y organizaciones que van rotando para sostener ese campe. Este bueno lo, lo estamos en comunicación con los hermanos justamente hace un par de de, de bueno, hace media hora más o menos nos hemos podido comunicar con el hermano Jerez este del pueblo cloga que está allá en Buenos Aires, y bueno está comentando un poco no de que la sesión va a comenzar un poco más temprano, creo que comienza elrones este bueno por pedido de algunos diputados que adelantaron la sesión no o sea la sesión iba a ser a la tarde en realidad. Pero bueno, igual no nos preocupa tanto eso, sino creo que la cuestión es que se garantice, este bueno, a través no de la jornada de luto también, es que, que sí se haga la sesión. Claro. Este, bueno, por ahí la preocupación son los resultados que van a salir de eso, ¿no? O sea, creo que lo que vimos en el Senado, a pesar de haber conseguido la la prórroga de la ley, por o sea, bueno, la media sanción de la prórroga de la ley por cuatro años, este, hemos escuchado mucho ah, no, opiniones, creo que hubo muchas intenciones de querer este cambiar este este no ese objetivo, ¿no? De capaz que sí por ahí se logró una unificación de muchos legisladores de poner en la posición a favor del prórro, pero bueno, por ahí la decisión es ¿eh? la la cuestión de modificarle cosas dentro de la ley que ya está aprobada hace mucho tiempo así y también de modificarle la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, de poner de claro algunos si dar idea que bueno que necesitamos nada más que un año otro 18 meses o dos años en eso se regulariza todo, digamos cuestiones que que para nosotros de la realidad de las comunidades indígenas por lo menos lo vemos que es incoherente este por lo menos somos conscientes nosotros hoy digamos cuando hablamos de la de esta ley de que en muchos años o sea que viene vigente esta ley y la prueba que se ha venido haciendo que son tres Este, no se ha logrado hacer un relevamiento total, digamos, de la, la tierra que ocupan las comunidades indígenas. No no podemos decir que en dos años se va a resolver todo, digamos. Está bien, o sea, es un gobierno nuevo y capaz que puede proponer equipos nuevos, qué sé yo, pero ya tienen dos años, digamos, trabajando en algunas provincias con la ley vigente y tampoco se ha podido hacer mucho avance, ¿no? Claro. este Y no es, digamos... este Por ahí digamos la cuestión que nosotros apuntamos en ese en ese tema somos conscientes y coherenther que con cuatro años tampoco resolvemos creo que nuestra preocupación y, y de esos dos puntos, digamos que tiene la ley digamos que que en la cual este se ha, o sea se ha, se ha conseguido digamos que esta ley digamos para para trabajar las comunidades indígenas estamos nada más que abocado en decir que no queremos que sucedan, ni aprieten, ni desalojen, ni ni amenazan de muerte a los hermanos, ¿no? Porque eso es lo que, una de las cuestiones que, que las que estamos luchando ahora, o sea, en el marco de, de esta ley vigente, hoy tenemos o sea algunas comunidades que, que están sosteniendo, digamos, orden de desalojo, ¿no? este Esa era nuestra preocupación, por lo menos darle esa tranquilidad a muchos hermanos y que puedan seguir este en la lucha del, del objetivo general, yo creo que es la restitución de la tierras, o sea, de que se entreguen a entregar, que se empiecen a entregar los títulos abonitarios, que era el otro paso de, de esta ley, ¿no? Jorge, te quería hacer dos preguntas. Hoy este entra entra por decir dentro de la agenda del temario de, de senadores, de diputados, por decir, Sí, sí, está justamente, este está la sesión está como priorizada, digamos, ¿no? esa de hoy para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? De claro. la ley de la 2660. Y bueno, también producto de una CAMPE que está, los hermanos que van tratando en, eh, frente al Congreso, ¿no? Después de haber logrado la media sanción en el Senado, que fue ese 7 de no me equivoco me olvida la fecha digamos este eh, de ahí no se ha levantado de la campe no o sea en la campe siguió este se, siguió haciendo trabajo digamos de de en relación a poder este apurar digamos el trámite de la de la sesión en diputados lamentablemente no hemos podido conseguir eso y bueno Este hemos tenido que sufrir también, digamos, la consecuencia de las campañas y todas esas cuestiones que muchos legisladores se tomaron todas esas semanas, digamos, para trabajar sus campañas, y no no se hizo la sesión, ¿no?, en diputados. Así que, bueno, ellos habían comprometido que iban a sesionar después de las elecciones, y bueno, esta es la fecha que habían provisto para, para su sesión. Así que, bueno, ¿no?, o sea, esperemos que que sea todo positivo Jorge, hay una hay una urgencia pues según tengo entendido ahora el 22 se vence la ley, ¿no? el 23 es, se vence la ley el 23. el 23 de noviembre o sea, ya sería la fecha que tiene vigencia la ley sí así que, bueno, igual nosotros tampoco está, vamos a esperarlo claro. o sea, que caiga, ¿no? o sea, claro, ya claro. por lo menos hoy o sea, nosotros hoy nos nos autoconvocamos por lo menos en esta provincia, queremos hablar con los hermanos que van a venir a la legislatura, de ir siguiendo lo que va pasando allá, y bueno, también en estas semanas que hemos retomado la agenda de, de trabajo y, y, de, y de compromiso, digamos, ¿no? en esta, este en todo lo que tiene que ver con las actividades de las comunidades indígenas, de la asamblea abierta, y bueno, ¿no? estamos preparando varias cosas, ¿no?, o sea, este jornadas de lucha, actividades, asambleas más amplias. Este, tenemos hoy varias cosas sonos de de de profundización de, de de de las actividades, ¿no? O sea, así que bueno, también por ahí está está hablado un poco de ir ampliando también no solamente quedarnos en en, en, en, en un solo sector, sino de ver de armar algunas cuestiones más regionales este incluso con otras provincias este gobierno porque creo que no es mínimo ni, ni lo que lo que va a pasar si llega a ir para atrás lo de lo hoy digamos lo de la ley no creo que es una cosa muy preocupante ya nos quedan semana nomás de vigencia esa ley claro Joge justamente con eso ¿por qué crees que el gobierno también dejó pasar tanto tiempo más allá de las elecciones y de la campe que ustedes estaban planteando este ¿a qué se debe, digamos, el gobierno? usted analizan que tiene alguna estrategia que esperar el último momento para reducir que sean en menos de cuatro años o algo? ¿Hay alguna mano negra atrás de tanto tiempo? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que... O sea, la, o sea, la cuestión política, el análisis político de la elección ha sido un factor excepcional. Eh, digamos, muy ahí este importante, digamos, de haber, no haber conseguido el objetivo antes de la elección. Este, y también táctico político, de porque en realidad hoy, o sea, creo que pueden tener, este, una posición un poco más, este, qué sé yo, por la cantidad de votos que hayan sacado. Bueno, creo que también querían medir, digamos, esas cuestiones, ¿no? Pero, bueno, nosotros siempre hemos estado claro que nosotros no tenemos... Las comunidades por lo menos o sea los diferentes espacios que los que, que venimos nosotros charlando que venimos interactuando sobre esta problemática siempre hemos dejado claro de ningún interés político no O sea a pesar de tener varios militantes hermanos de diferentes posiciones políticas e ideológicas este siempre hemos dejado claro eso dejar de lado eso nosotros nosotros necesitamos nada más esta preocupación que no no, no, va este, o sea, si si se llega a caer la ley, no va a respetar, no va ni a ni a, ni ni ni tanto este gobierno, ni ni oposición, ni nada, digamos, o sea, las comunidades que estaban con conflicto, o sea, listo, ¿no? O sea, son de la lucha es contra los terratenientes y bueno, este, pero bueno, o sea, hoy yo creo que si analizamos, o sea, si ellos ganaron con una cantidad de votos, puede ser que vayan y y hoy directamente plantea una posición dura y y listo, ¿no? Pero también puede ser capaz, no sé, analizando, que, que sé yo, que que vienen muy en valor, muy agrandado con la cuestión electoral, también plantea una cuestión de decir, bueno, le demos a los indios este, lo que están pidiendo, ¿no? O sea, bueno, no sé, la verdad que es una cuestión de... No sé, que qué es lo que pasa hoy para, para ver qué realmente pensaba no pero bueno será para para cualquier cosa digamos hoy creo que o sea las elecciones cómo han salido lo sabemos o sea, lo, lo saben claro. ustedes también creo claro eh, bueno Jorge agradecemos muchísimo la entrevista seguramente eh, va a haber compañeros y compañeras de la erneea en contacto para analizar luego de cómo se dé esta eh, eh, esta sesión para analizar Cuáles serían los, los pasos a seguir. Sí, bueno, o sea, siempre agradecido, o sea, por los espacios, por, por el contacto y por la discusión también que se da, ¿no?, a, la, a las problemáticas y, bueno, y aprovechar también de invitarlo a, a ustedes, hermanos, compañeros, digamos, que, que se acerquen que hoy ahí a la, a la legislatura, ¿no?, y estaremos charlando y alegando más en profundidad, digamos, todo lo que va a ir pasando. Muchas gracias. No, gracias. Bien ahí pasaba Kurkenngulo del Consejo de Pueblos Originarios Ankamaki que nos contaba, bueno, después de tanta esperar lo veo ¿no? Pancho reírse en el fondo eh, de, después de tanto tiempo de esperar, digamos que se sesiona la ley la prórroga esta, ¿no? que va a evitar este el, de la, el desalojo masivo de la de los pueblos originarios. Bueno, vamos a un intermedio, pues nos vamos quedando nos quedan dos bloques y poco tiempo, así que vamos a la música Pancho. Hoy mestizo te quiero contar La historia del pasado, nuestras tierras invadidas y pensar Que intentaron toda voz callar Su historia distorsiona las verdades hoy en día sigue igual Y en cada lugar de mi pueblo Y en cada rincón de nuestra región Lo que más no está, la humedad. Que ya la mentira tu miserable antocismo sin final. Monstruo horrible, sos el capital. La noche continuará eterna, u las piedras gritarán. En cada lugar de mi pueblo. ¿Quién de nuestra región? ¿Dónde vas donde te